En Facebook y en Instagram eh, Y ahora vamos a recibir a, a un nuevo invitado En el programa eh, Que está del otro lado de la línea Y que eh, tiene una denuncia para hacer Porque le quisieron hacer El cuento del tío otra vez Así que lo vamos a recibir a Omar eh, Y lo vamos a saludar Omar, buen día Claudio Soto, Gerardo Rodríguez Lo saludan ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo le vas? Muy bueno, días. Buen día, ma. ¿Cómo vas? Bueno, bien. intentando saber un poquitito Qué fue lo que pasó No, eh, bueno, ayer eh, recibí un WhatsApp, de yo me metí en un plan de ahorro hace dos años, y ayer recibí un WhatsApp diciéndome que tenía la, la plata para retirar, se presentaron como Franco Larrarte, un teléfono de Buenos Aires, que el círculo había cerrado, que tenía mis haberes para retirar y para hacerme, a de los haberes, mis ahorros que había que dar el plan de ahorro. O sea, usted compró un, eh, participó de un plan de ahorro de un vehículo... claro está sí, es, ese, sí. ese plan de ahorro terminó se cerró y el porcentaje que, que de, se devuelve digo de lo que uno fue pagando le avisaron que ya estaba disponible para que usted lo cobre claro exacto yo igualmente había pagado había pagado una me parecía raro porque yo pagué una decía o por X motivo me, me inscribí pagué una cuota y no pude pagar más eh, me quedé sin trabajo y demás y que no pude pagar más más eh, bueno me parecía raro pero bueno como uno siempre necesita digo bueno sí lo que vamos a ver la... Claro, exacto, vamos a ver de qué se trata Así que bueno, le dije que me llamaran eh, Que estaba ahí, ah, bueno, me llamaron Y me, bueno, me dijeron que que no, bueno, Me dieron el monto que tenía ahí para cobrar todo Y, y que, ¿cómo es? Que bueno, que estaba todo, me el número de, de, de orden El número de grupo, tenían todos los datos O sea, mi nombre, el apellido, todo El monto, y bueno, cuando le dije que sí, que estaba... de acuerdo que quería tocó cobraba o sea que no había problema que sí, me pidió me, que, que iba a ir a un cheque a a mi casa o a la cuenta mía bien hasta hasta ahí todo podría ser algo casi, sí, o sea, casi increíble en a... este país que alguien te devuelva plata, pero podría ser claro. algo que podría llegar a pasar ahora, ¿qué pasa después de eso? claro, después de eso me preguntó si estaba de acuerdo dije que sí, no hay problema que le, le pasaba, si estaba en el Cdu se los daba dice bueno dice bueno ahora te vamos a pasar dice lo único dice va a tener que pagar un gasto administrativo dice, que es de, de escribanía y ya ahí no me gustó nada <ríe> ahí, ahí empecé a dudar yo digo y cuánto tengo que pagar? me dice no tenés que pagar cinco mil pesos de, de escribano me dice. digo y bueno necesitas estás de acuerdo sí sí yo la plata la quiero bueno decime cómo me lo vas a pagarme dice y ahí se me entró todas las dudas así que Le dije, mira en este momento no tengo la plata, déjame ver cómo la consigo, y dice, no, pero vos decime cómo me la vas a depositar, si viene por transferencia, cómo me la vas a pagar, y, y, y yo voy a parar, yo, déjame que veo a ver si puedo conseguir la plata y te vuelvo a llamar, así que bueno, ahí corté y me digo bueno, ¿qué hago?, ¿para dónde salgo?, porque no me, no me, no me cerraba ya cuando empiezan sí. a pedir plata... Algo claro, so, sobre todo claro. cuando te tienen que mandar plata ¿no? esos cinco mil pesos te podrían decir mira de lo que te mando te vamos a descontar cinco claro. mil de gasto administrativo y, claro. y ya está tal cual o sea se presentaron como de, de, de la empresa que yo tenía el plan de ahorro como que eran del centro de automotores ellos claro ellos, o sea, ellos, era... ellos supieron no sé cómo se enteraron que vos habías entrado en un plan de ahorro más ya que lo había dado lo habías suspendido porque te quedaste sin trabajo ellos siguieron como que eran de ese mismo de ese mismo lugar como que eran de la empresa Claro, o sea, que eran de, de automotores Sí, no. cualquiera que trabaja sí. en la empresa y que bueno, tiene acceso a los datos y de claro. golpe no trabaja más pero se fue con todos los datos claro qué sé es que bueno agarré y llamé a la a la, a a la, la concesionaria a, local a la concesionaria local de acá y me asesoré a ver cómo es para que te devuelvan así si es así si es el, el modo de proceder para que te devuelvan la, la plata y me dijeron no dice que no ni, ni ni por casualidad si nos conectamos por WhatsApp Eso te llega una carta a tu casa ¿Sí? y la empresa te pide el, el CBU que se lo mandes a la página oficial de ellos, o sea, es imposible, eh, que te... no, no. O te quieren, no sé cómo funciona, la verdad. Esto, o te quieren robar el plan o te quieren sacar plata. No claro. depositar los ah. cinco mil pesos y no lo ve nunca más. Claro, nunca más. Y como yo lo tenía en la empresa de Mar del Plata, la, la, o sea, llamalo, llamé a los chicos de acá, diez puntos los chicos de acá, y llamé a la empresa de Mar del Plata que es donde yo tenía escrito el plan. Y me dijeron, no, dice, con una cuota que pagaste directamente ni te la devuelven, se toma como gasto se toma como gasto administrativo y se la queda a la empresa. O sea, es imposible que te devuelvan la plata. Claro, la diferencia estaría si vos hubieses pagado el plan completo y no salís adjudicado, claro. que a veces sí tienen un, claro. un ver, porcentaje claro. de retorno. Claro, decían, si te pagas 10 cuotas, 10, dos y a las que sea, y te quedás en el camino, sí, ahí sí, porque tenías un montón de plata. Pero con una cuota se te toma como gasto administrativo y no te la devuelven. Claro. Me Omar, y cuando vos le comentaste esto a, a la agencia, te comentaron sí. ellos si en, era eras el único que le había pasado, ¿o ya habían recibido alguna otra a, denuncia no, no, no, de, de esto. Como que no, como que la primera vez que lo llamaban, uh -huh. no, no, no me. Ahora, no, no me de nada. O, Omar, ¿no vos... alcanzaste a dar ningún dato vos? No, no, no, no, no, no yo tenía el nombre completo, dato. El, número de de ese, el número de orden, el número de orden, grupo que te dan ahí, en el de ahorro y el monto que había pagado, o sea, tenían No, sí digo, no, pero a vos te, no le pasé ni, ni tu CBU caña, ni que, eh. ningún dato bancario, a eso me referían. No, no, no, no, no. Claro. Ahora, no, ¿te no? volvieron a llamar porque les pediste que lo ibas ah. a pensar que te volvieran a llamar, te volvieron a llamar? No, no, no, directamente le puse un WhatsApp, le contesté ahí en el WhatsApp que no, que que bueno se había avisado a la, a la agencia de lo que estaban haciendo, que era una estafa y no no me contestaron más. Bien, bueno porque si no hubiese sido una estafa te hubiesen escrito para decirte no mire, estamos trabajando de esta manera y no no no no, no, no. Bueno. No, no, no me interesa más nada. No. Así que, bueno, yo para, para que esté la gente por ahí que está en estos planes de ahorro, y más que esté atenta, que no... Que a esta gente Totalmente. buscando... Sí, hay que est <risa> estar ventajita. atento a todo. Importante que hayas claro. estado atento y que no te claro. hayan sacado plata, eso es fundamental. Pero también claro. es agradecerte esto de que lo cuentes para que no le pase a otra gente. Claro, por, por las dudas, porque están todas, hay gente para todos lamentablemente. Omar, muchísimas gracias por estos no, minutos no, no, no, en qué, la radio de si no, no, ah, Un abrazo. No buen día.